User in your channel started recording. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Esto es una reunión abierta de coordinación, que como acaba de actualizarse la descripción del canal, empieza en su momento exacto. El orden del día está en el pad que está en la descripción del canal, y si os parece, pues empezamos con los reportes de provincias, y si os parece bien. Perfecto, vale. Eh, veo aquí Granada. Eh, pues en Granada tenemos el 10 de abril eh, un, de, una proyección y debate. Eh, el, el documental básicamente es Moving Forward, aunque también pondremos algo de adendum. Bueno, el, el valor añadido ahí está en el debate. Es lo que más queremos promocionar porque evidentemente el documental está disponible en Internet. Entonces ahí está la cosa, también queremos conseguir cuanto antes el, el vídeo de Open Source Ecology para ponerlo eh, ese día, ahí poder ver el cartel y tal. Eh, luego también está, eh, aquí hemos puesto los preparativos del SiteGuy Media Festival en Granada porque, eh, bueno, el compañero Nigoruelo, eh está muy interesado en, en el tema en fin, eh, yo por supuesto y otros compañeros estamos dispuestos a ayudarle lo que necesite eh, a arrimar el hombro para eh, eh, hacer preparativos para el festival eh, y bueno, lo hemos puesto aquí porque él, en fin, no puede quedarse eh, hasta muy tarde hoy entonces, eh, ahí tenéis el pad Eh, bueno, Nigoruelo creo que no puede hablar, ¿no? Eh, no sé si. Eh, no sé si. Eh, no sé si Nigoruelo eh, podrá hablar. Eh, creo que tenía problemas eh, con el micrófono. Si no, pues. Eh, puede comunicarse a través del chat. Eh, puedo yo también eh, comentar más o menos lo que tenemos visto por ahora. Vale, bueno, bueno, eh, ¿te parece si más o menos les digo lo que tenemos hasta ahora? Si hay algo que no, que se me pase por alto, pues vale. Eh, si ves que algo me lo sal, me lo salto o no es correcto, me, me avisas. Bueno, como podéis ver en el pad de organización este, eh, en el que se resume la propuesta, pues eh, hemos empezado por el enfoque, ¿vale? Eh, básicamente eh, es algo que evidentemente aquí por aquí conocemos muy bien. Eh, para empezar tenemos un, una, un modelo socioeconómico que no funciona que no o sea que no solo no resuelve sino que es eh, causante de bueno una serie de problemas eh, y al mismo tiempo lo que proponemos es eh, proponer un cambio eh, de modelo ¿vale? entonces la cosa es el enfoque es eh, utilizar eh, el un festival ¿vale? utilizar el arte utilizar o sea no apelar directamente a la racionalidad y tal sino Ir a, bueno, a aprovechar un site que es Media Festival eh, para, por, por, en primer lugar, eh, señalar las raíces de los problemas, ¿vale? exponerlo, explicarlo de una forma amena, eso sí. Ahí podéis ver donde en la línea 35 hay un, hay un documento en el que se habla sobre eso, ¿no? Pero claro, evidentemente, de lo que se trata es de hacerlo lo más ameno posible, de hacer eso que aparece reflejado de la forma más amena posible. Y a, a cada, digamos, a cada uno de esos problemas, ¿vale? Eh, eh, ir eh, razonando cuál sería la solución lógica basada en la ciencia, la tecnología y los adelantos que tenemos hoy día. ¿Vale? O sea, para ir proponiendo punto por punto, un cambio de modelo socioeconómico. Eh, para eso podemos utilizar pues, eh, vídeos, la música, podemos utilizar eh, eh, cartelería, carteles grandes, folletos pequeños, eh, en fin, una variedad. Eh, luego tenéis ahí eh, una serie de sugerencias. Y, si veis el, el documento, pues ahí tenéis una serie de sugerencias de, de nombre. Yo, por ejemplo, yo me inclino por el MZ Festival. Eh, luego, en el punto 2, tenéis eh, las actividades y stands que se podrían hacer. Eh, hay grupos musicales que, eh, en principio, estarían interesados en participar, ¿vale? Eh, luego, que no se me olvide, eh, eh, Niguruelo ya ha empezado con el diseño de lo que sería una web. Eh, no sé si estará por ahí. Una web en la que la gente se iría inscribiendo, iría, eh, o sea, una forma de hacernos a la idea, ¿vale? eh, eh, también eh, irían recibiendo información. Entonces, es una forma de hacernos a la idea de cuánta gente puede ir al, al festival. Evidentemente, eh, si la gente de TIC y el equipo creativo nos puede ayudar, pues mejor que mejor. Luego, pues eh, también habíamos pensado en que, mmm, aunque eso ya no, no lo tenemos tan, tan fa por ahora tan claro, eh, tener eh, eh, también contacto con artistas plásticos. O sea, o sea, no solo grupos musicales. Eh, habíamos incluso pensado, pues, que estaría bien que hubiera gente pintando, o haciendo alguna otra actividad en directo. Eh, aparte de eso, eh, hemos pensado que en la, pues, en la escuela del pueblo se puede hacer un concurso y luego se expone en un mural todo lo que los niños han pintado. Eso sería una muy buena idea. Eh, pues eso, artistas, grafiteros nos vendrían también bien, aparte de este concurso. Eh, el paradípticos, flyers, eh, cartelería y todo esto, pues el equipo creativo nos viene bien. Eh, también hemos pensado, pues eh, lo típico, pues repartir DVDs, tener eh, stands con puestos de, con DVDs. CDs, por ejemplo, de, de Linux... Eh, mmm, A propósito de esto, Ruth dice que le interesaría hacer este año también eh, algún taller de, de energía renovable eh, y también eh, hacer eh, una. A ver. Eh, hacer también un taller de Linux, ¿vale? Eh, también se ha hablado de hacer una conferencia. Y bueno, el sitio no sería Granada capital, sino un pueblo eh, a unos 40 kilómetros de Granada. La cosa es hacerlo a finales de julio principios de agosto. Creo que, no sé vosotros, pero creo que la gente se suele, se suele inclinar, inclinar más por agosto, ¿no? ¿Te parece que...? que Esto lo dejamos como tema eh, concreto para tratarlo en, específicamente como tema y sigamos con los reportes eh, de provincias un poco porque estamos ya trabajando en, en la organización del, y, y yo creo que deberíamos seguir un orden. ¿Te parece? vale, yo lo decía porque en fin, porque Nego lo tiene que tiene que irse eh, de todas maneras ah, ya os, lo dejo vale, ahí, vale. os lo dejo ahí vale, para que eh, para que ya vais a en fin, vayáis haciéndose una idea y vayáis pensándolo por ejemplo, el tema económico no sabemos si vamos a tener financiación eh, mucha financiación por parte del ayuntamiento o si nos convendría hacer un chipping. Eh, Nicololo, eh, esto, este link que has puesto está en el en el pad de organización de, mm, del evento. Vale, lo ponemos. Bueno, entonces seguimos. Técnicos, escenarios, sonido, proyectores, pantallas, aulas y piscina y zona de acampada. O sea, o sea muy, muy, muy, muy barato. Nos vamos a las pilas. Um, yo voy a hablar con un par de musiquillos a ver si ya. Ah, pues. ¿no? Que no. Estaba en Sevilla, apuntaba antes por mucho que hayas copipasteado, chaval. Ah, pues supongo que la crónica ya la habréis leído, lo dejo ahí en el pad para que no la hayan leído todavía. Del Z de Sevilla y, y nos, nos reuniremos para finales de marzo otra vez, porque parece que lo del Z de ha causado buena impresión y mucha gente se está uniendo al grupo. Está habiendo más movimiento, está contestando viejos conocidos y nada, nos han dicho que tenemos un nuevo local para proyectar, para quedar, para tomar cosas, para hablar, vaya. Y buenísima noticia. Y nada, por ahí estoy spameando un poquillo más. Guay, Hola, muy bien. Cuenta, bueno, ya está, Madrid. Eh, bueno, Madrid, el reporte es prácticamente igual que el de Quasar. En Madrid hicimos el ZD y muy poquita gente, pero la verdad es que estábamos un poco en la tesitura incluso de no haberlo, de no haberlo organizado porque lo organizamos con muy pocos días. El lunes todavía éramos dos, yo también había mandado lista Correo a toda la lista de Madrid que hay más de 180 personas y contestaron dos que no fueron y tres que sí fueron. Y, y nada, la verdad que estuvo muy bien. Estuvimos repartiendo panfletos eh, durante media hora, una hora antes y tuvimos el fallo de no hacer ningún panfleto del evento con lo cual a la gente le teníamos que decir a la gente a la poca gente que se paraba a ver de qué hablábamos pues le decíamos que hacíamos un evento ahí y nada el sitio muy majetes muy buena gente y nada proyectamos trocitos de escogidos que está ahí en el en el en el foro está puesto más o toda la crónica y bien estuvo, estuvo bien Nos vimos caras, pero ahora lo que hay que ver es si a la gente después de ir ahí a esos poquitos Les apetece seguir arrimando el hombro, ¿no? Está por ver Guay, tío Joder, pero de la gente que había hace un tiempo cuando pasó todo el día aquel Ahora pues la cosa va para arriba lentamente, veo, pero va para arriba Sí, bueno, es un poco descorazonador el ver que hay tanta gente latente en la lista de correo que ni siquiera contesta los correos. O sea, ah. Bueno, si sí, nadie tiene más que añadir de otras provincias, Valencia, eh, Pachuli, Sacro Work de Valencia lo que te he comentado lo organizamos, o pues, intentamos organizar Lorena en una mini reunión eh, poquitos días anterior al ZDI. estaban Emilio, estaba André estaba René estaba, y estaba yo eh, y a última hora como os he comentado antes pues decidimos suspenderlo por, por falta de, de feedback tanto en el correo eh, del Google Group como eh, como por otras vías porque ni es que ni por Facebook eh, la gente reaccionaba por lo tanto hemos pasado de tener un montón de gente activa a, a desaparecer de repente eh, todo el mundo es una situación nueva y que bueno, que tendremos que lidiar con ella hemos tenido varias discusiones eh, positivas, discusiones me refiero a debates sobre sobre lo que creemos que tenemos que hacer y bueno, yo creo que si al final tenemos un ratito para hablar entre nosotros, pues ya si queréis lo comentamos y bueno, no es nada nuevo tampoco. Bueno, queréis que nos paremos un poco aquí en, la, en analizar la, la falta de motivación o queréis que pasemos a los demás reportes y dejamos este tema para más tarde. Todo no iba a apretar en la placa. Sí. Me no Porque, bueno, lo, la única noticia es esa, la que puedo hablar de decir. Todavía no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni nada. Bueno. Pues sí, no sé, hablar de, de que aparte de, venga, muy bien, el tema nacional, participan los equipos, está aquí en las herramientas oficiales, pero... Si lo que importa de verdad es crear una masa crítica Que es lo primero Por mucho que nos esforcemos en el objetivo 3, 4 y 5 Si dejamos de lado el objetivo 1 No hemos entendido nada O no, no sé Es más cómodo no hacer nada o no sé No, ¿Estamos reyendo entonces de, del punto de... del, del PAD o, o cómo continuamos? Vamos sí, a continuar. Yo parece pues. que sí, es importante que hablemos del tema de la motivación y de las cosas que afecten a cada uno y a cada región. Pero a lo mejor en esta reunión no es el momento ni el lugar adecuado. No sé, eso es opinable O sea, los reportes por equipos Están bien, pero Pero si nos juntamos aquí personas Es para intercambiar cosas No para informar Entonces hay que tener un ten con ten eh, Vamos a intentar ser rápidos en, la, en los reportes de los equipos Y luego hablamos de algunos temas Que, que están saliendo, si os parece Totalmente de acuerdo. Pues venga, TIC. ¿Quién hace el reporte de TIC? Pacus ¿Y el libre Sí, bueno, os comento yo un poco que bueno, más que nada es eso, lo que pone ahí de la página web para el nuevo portal que estoy eh, puse en el foro también hay unos, una serie de pasos para organizarnos y poder hacerla bien y nada, estoy haciendo el paso uno que es hacer una vuelta así de cueva con el diseño, que la podéis ver ahí en el enlace que está posterior ahí en el pan y nada, para que, para que veáis cómo va quedando y si os gusta el diseño si hay que, luego si hay que añadir algo lo que, más que nada ahora mismo para que veáis un poco cómo podría quedar se puede cambiar, se puede añadir opciones a la más a la derecha a la izquierda, eso como vosotros veáis, eso, de momento es un diseño y también eso, me gustaría a hablar con el equipo creativo para hacer un diseño arriba de la cabecera, que ahora mismo está bastante vacío, cogí el logo del, de CSS, de la pero bueno, hay que poner ahí el nuestro, que ponga España y tal, y, y eso ya sería hablarlo con el equipo creativo y ponernos nada, el diseño que estoy haciendo y tal, y luego ya seguiré meterlo ya en nuestro servidor y él me empezará a meter contenido. pero si la veis ahí, y me decís que os parece. A mí me sigue pareciendo un mogollón y nada de texto de bienvenida. A mí la web esa del me, me encanta. De bienvenida a nadar, Bibles y nada más. Nada más poner la web y ponerlo. ¿me, me refiero a. Tú llegas por primera vez a esta página y si sabes lo que buscas, pues se viene de puta madre. Si ¿sí? eres del movimiento, está de puta madre porque está todo a mano: el calendario, los próximos eventos. Pero si eres alguien que entra por primera vez. Con eh, soy un, nuevo. Es un turullo. Ya, bueno, vamos a ver. <risa> lo que quiere decir es que le motiva a alguien a quedarse en esta página, no a investigar la página y ver dónde pone soy nuevo, sino decir, alguien que encuentre esta página por azar, o por, por primera vez, eh, debería haber algo de, de que vamos, algo, algo de, este es el movimiento dedicado a tal, yo que sé, algo así, que te, un texto que te invite a seguir mirando, buscando cosas por, el, por la web. Esto le pone, en vez del fondo, blanco, que juega mucho. Y un par de colores más. Y lo que tú dices, así más descriptivo. Y joder. Y que si lo haces demasiado pesado, ya cansa. Eso, eso, bueno, eso se o sea, puede hacer como queráis. ¿eh? Yo esto es una plantilla que puse ahí, pero... Si, por ejemplo, quieres poner el texto descriptivo ahí donde ponen destacados, poner ahí antes un texto de lo que va el movimiento, antes y tal, se puede poner sin problemas. probablemente es padre. Si os gustan lo que es la forma, más que nada. Si os parece bien el menú a la derecha, el menú de arriba, el, así los textos destacados ahí al principio y tal, el pie de abajo con las provincias y eso, si os parece bien así. Luego el texto, el contenido de dentro, se puede poner a nuestro gusto. User joined your channel. a mí ya te digo que me encanta mucho y además supongo que los contenidos sean super fácil de actualizar ¿no? sí sí eso no hay problema eso luego cualquiera que se registre se le dan permisos de edición y puede crear un artículo y editarlo joder pacus tienes la palabra eh, bueno A mí estructuralmente me parece que está bastante bien, si es por lo que preguntaba Vive Libre primordialmente. Eh, la estructura me parece bien. De todas maneras, si nosotros digamos, queremos cambiar la estructura eh, en el sentido de eh, el módulo de destacados, en vez de que tenga cuatro o cinco, tener que, que tenga solo dos que sean más grandes, así cambios de ese tipo, ¿eso es eh, posible en Vive Libre? Sí, sí, eso se, se puede hacer bien. Vale, entonces los, los cambios, digamos, que podríamos necesitar hacer, o sea, yo creo que serían pequeños cambios de ajuste de, digamos, de última hora. Eso en cuanto a la, digamos, a la estructura, a mí me parece bien, no me parece mal. El problema que yo tengo es que la veo muy blanca. No, no se focaliza la atención sobre, digamos, diferentes partes ¿Entiendes? Buscando una, digamos, una secuencia de aproximación a la gente. En el sentido, estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo antes, de que falta un poco de definición de dónde se está. Pero también falta un poco de diferenciación de los diferentes elementos. Todos los módulos son iguales, con todas las cabeceras eh, son azules. Entonces falta ahí un poco de un toque de diseño, un poco de, eh, digamos, de creatividad en ese sentido. Yo intentaré a ver si tengo estos días más tiempo porque he tenido unas dos o tres últimas semanas horribles de tiempo y en general de todo. Y a ver si te puedo ayudar con eso. Yo creo que incorporando algunos elementos y dándole un, digamos, un lavado de cara, mejorando un poco eso, la diferenciación de los diferentes elementos, yo creo que podemos probarla como un prototipo. Vale, sí, sin problema. Yo puedo, los, ya sabes, los colores y tal, es cambiar las cestes y tampoco es, es ir combinando. Por ejemplo, el menú de la derecha, si lo queremos poner otro color o cada apartado yo de yo diferente, tal, no, no habría problema. Entonces, eso, si, si, tienes, si quieres mostrarme algo o cuando quieras, lo hablamos, no hay problema. No, eso es probar un poco colores eh, con las diferentes cabeceras. Quizás sombrear alguna de las cajas por dentro, quizás sombrearlas para destacarlas con colores muy suaves tipo pastel, o quizás no es un poco por eso a y a diseñar. Pero vamos, que yo lo veo bastante bien. A mí la estructura me parece bien. Has incorporado todos los elementos que teníamos, y bueno, salvo de lo que están hablando, bien, la autodefinición, pero eso yo creo que ya más un tema de contenido que de estructura. Que al fin y al cabo es lo que te interesaba a ti, ¿no? Vivo libre. Pacu, hazle caso, hombre. No me no dire, papá, dice Pacu. Se llama Pacu, no me llama papá. No entiendo por qué, pero... Pero disculpadme un segundo. seguimos chicos bueno que que gracias por por el currado que joder una web así potencia mucho vaya el capítulo nacional de nada hombre para eso para, estamos aquí por ayudar ya os digo que si lo hacemos bien y con todos los contenidos que hay nos va a quedar una super página vamos. también podremos ir incorporando cosas nuevas ¿no? ¿Es, ¿Es flexible lo que estás haciendo como para eso? Eh, cosas nuevas como por ejemplo poner destacado cualquier otra noticia, lo que sea, ¿a eso te refieres? Sí, o añadir y, quitar, añadir y quitar módulos de la Home. Si algo no se utiliza o algo no, se, eh, no funciona, pues cambiarlo o quitarlo. En el, es en modular en ese sentido. Podemos eliminar cosas y quitarlas o añadirlas. Sí, sí. Además, eso se hace muy fácil. Vas, haces un clic y pones de publicar y se quita el módulo que quieras. Y si quieres añadir otro, el creas un nuevo módulo y publicas. Es bastante sencillo. Además, echa la plantilla, luego todos los módulos te salen iguales. Entonces no hay problema. Eh, ¿Esto de Joomla? Sí, sí, es todo Joomla. Los artículos los voy a crear con... En principio tengo pensado ponerlos con K2. Es una extensión para Joomla que es más completa porque así luego nos permite también eh, pues, imprimir, enviar por email, eh, yo qué sé, eh, también compartir para redes sociales, añadir ficheros adjuntos, cosas así que traen más que... hacer una extensión es más completo que Joomla para hacer artículos entonces ya, más, al ser más completo y tal pues, nos viene mejor, sobre todo para gente que cuando vaya a crear un artículo nuevo quiera añadir un vídeo o lo que sea se puede, se puede hacer fácilmente sin tener que saber el código ni nada claro, claro, ya estamos hablando de recursos al servidor, ¿eh? no se descuida un momento y ya nada, esto pesa poco hombre joder, mira que te dije la, las puntualizaciones esas, en plan, y me dijiste estamos en el paso uno todavía, pero aún así la he puesto mate. Sí, si, no, nada, porque ya te digo que eh, ponerlo es muy fácil ¿no? no me cuesta mucho bueno, pues si sí. nadie tiene nada que poner al proyecto eh, tra podemos trabajar en eso que hemos hablado de mejorarle un poco más el aspecto Y las cosas que sean, y si Jubiloso nos abre una base de datos si y nos crea el entorno en el servidor, dicho muy bajito, pues empezamos a hacer labores de pruebas a la vez ya. Y una vez que esté instalado en el servidor, en una parte para hacer pruebas, pues rápidamente podemos trabajar en ella. Entonces, pues, eh, Jubiloso, a ver si <ríe> hablamos un día de estos pronto Una pregunta. ¿Alguien tenía la palabra? Sí, perdona, Cuasar Nada, no, dale, dale. Eh, este trabajo, o sea, seguimos sin tener ninguna est eh, estructura de repositorio del trabajo que hacemos de los equipos, eh, solo el foro. Es decir, eh, un atrium o un tello, eh, seguimos sin tener eso, ¿no? No, está no, en que está. que parece ser que el no está instalado, pero desactivado. Yo estaba investigándolo. Pues, sí, es... Mejoraría mucho también una imagen de fondo de libre. Sí. La del servidor te se la puedes bajar y ponérsela para hacer pruebas. La que tiene ahora la página. Dejándole claro el, lo que es el, el ancho, de los 990 píxeles de ancho en blanco, para que solo se vea de entrada por los bordes, para no saturar. Y empezar a poder probar, cambiar esa imagen, poder, poder in, intentar poner cosas diferentes a partir de eso. Sí, sí, sí, la puedo, la puedo poner. Pero en bueno, lo que es la parte de arriba de la cabecera, eh, tengo pensado eso, que el equipo creativo nos pide crea una cabecera con todo eso que está arriba en blanco, que ahí ellos pongan lo que quieran. Entonces ahí se puede hacer, pues, no sé, imágenes, tal, añadirlo, tal, entonces tener una cabecera así, y luego si quieres poner el mundo de fondo, también, se puede. Yo creo que no, no habría problema. Entonces, luego ya es todo pro, ir probando, probando, a ver cuál nos gusta más. Con eso te doy yo también con la cabecera. El equipo creativo está un poco abrumado de trabajo últimamente. Entonces te echaré una mano con la cabecera. No te preocupes, que se le da bastante. Alguien, no sé, como el pad está puesto en Facebook, pues está poniendo mucho espacio, y está probando el pad un poco, creo. Pues nada, lo ponemos en otro... Sí, sí. Lo ponemos en otro puerto y ya está, y que le den por culo al gracioso. va ah. Yo, si queréis, me lo paro de... y lo vuelvo a sacar nadie va a deciros que yo me encargo de decirlo en Facebook. Que ya no sirve ese, no voy a dar el oro. ¿Cómo, cómo? Pues Si vamos a cambiar de documento de trabajo voy a, voy a advertir que ese documento que hay publicitado en Facebook ya no es el documento de trabajo. No vaya a ser que ahora se pongan a poner barbaridades vale, vale, ya, y luego vale, la vale, gente... Vale, ¿Pero quién está haciendo eso? Eh, no, a ver, Loren, eh, no lo va a tener nadie. O sea, no va a existir. No van a poder hacer nada. Ya lo he parado. A ver, voy a levantarlo en otro puerto y os lo digo solo a vosotros, ¿vale? Bueno. Vale. Luego al final lo pones y cae en el, en el foro, ¿vale? Correcto. Sí, no se puede pegar. No se puede pegar en este mismo. Al final. También. No se puede porque no existe. Mm -hmm. no, se puede crear, no la gente va a estar le pide ayuda a Facebook Mira, a ver, <risa> a lo mejor se ha quedado dormido encima de una tecla. y a lo mejor el gato de Tarán que estaba por ahí andando. Oye, Vive Libre, eh, una pregunta. Sí, dime. Um, yo también le quiero preguntar ¿no? Punto final. Eh, ¿Por qué pone arriba en la web identificarse? O sea, ¿hay que ¿te identificas en la web? ¿O vale, para el foro y para la wiki y para todo ¿o cómo? ¿Dónde? El, el, ¿Qué dices? En la que tengo yo de prueba, ¿no? Me estás diciendo, paso. Pues. ¿el login de arriba que pone iniciar sesión? Sí. Sí, eso es porque te tienes que registrar aquí si quieres crear un artículo o editarlo o tal o administrar lo que es la página tienes que registrarte antes. ¿Y si entro yo nuevo me registro y cambio puedo cambiar los módulos o algo? No, porque eso te tengo que dar permisos. El administrador de la página da permisos de edición o lo que sea, yo por ejemplo, cuasar tal equipo creativo y te doy solamente edición para que edites artículos del equipo creativo. De resto, no podéis tocar nada. ¿Es A ver, <risa> y, y te registra ahí en la página y no te dan permiso nunca, jamás. Entonces, ¿para qué vale registrarte ahí? Eh? ¿No vale para el foro? No, este no está no enlazado está con el foro... ...porque es una plataforma aparte. Chicos, avanzamos un poquito. Bueno. Gabriel, tenéis una pregunta. Una, una, una cosa, una cosa. Este servicio lo usa... ...muchísima, muchísima gente. Yo alguna vez lo he tenido que parar... ...por alguna cosa... Y la verdad que lo suelen estar usando dos o tres personas siempre, en todo momento. Es, eh, igual estamos puteando a mucha gente. Yo, desde luego, cuando terminemos la reunión lo vuelvo a poner como antes. Yo no lo entendí. A ver, hay mogollón de gente que debe estar compartiendo pads y diciendo, esto está en el puerto 9001. Y están con pads compartidos. Imagínate que ahora, al haberlo cambiado, eh, están intentando entrar al pad y no funciona. Y a lo mejor en el momento en el que estamos en la reunión hay mm, cuatro o cinco pads que están intentando editar en todo el mundo. Vamos, yo alguna vez he visto los logs y está siempre en uso eh, el Etherpad. No, un comentario, que al haber ah. cambiado de puerto podemos putear a mucha gente. ¿Que ya no funciona ningún otro pad? Ay, ay, ay. A ver, eh, estaba Etherpad en el puerto 9001 Tú te metías en la dirección eh, Lo que sea, 9001 Barra P, nombre de pad Y estabas en Etherpad Ahora esa, eso no funciona Entonces puede haber ahí pues, No sé, 50, 70 personas Intentando acceder a sus pads eh, Que Están intentando acceder por el 9001 Y ya no se puede Pero bueno, eh, lo dejamos para otro momento Sí. Yo sí, sí quiero hacer un pequeño paréntesis para ver si a veces no matamos moscas a cañonazos por tener un tío troleando en el pad, pues podemos irnos a otro pad y, y dejar al tío que trolee o ya está, sabes que, que hacemos cosas como muy rápido sin, sin necesidad de, de, de dejarnos comer la moral por la gente que viene a molestar. Seguimos para adelante chicos Claro que no sé por dónde vamos Comunicación ¿Pero estáis en un pack distinto o qué? Joder, otra vez empiezan la espacios. Vale, es alguien a la reunión A ver si tenéis roto el teclado A ver, yo me he salido del ¿siguen saliendo los espacios? Sí Yo no yo, te, yo también, me salí Yo no estoy Víctor, jubiloso, fuera ¿Por qué? Yo estoy fuera ya. Quasar, yo te veo ahí Ya han parado Ya han parado Ya han parado <risa> Ir entrando uno a uno Y así sabremos quién es A ver, que entre uno, entra Quasar Esto parece ruedo, no tío Estoy dentro Vale, ¿quién quiere entrar ahora? Que gato un de Que levante la mano, que quiera entrar. Pero Venga, caño, no me jodas. Yo todavía pido entrar. Va, que entre uno, que no entra nadie. Javi tienes miedo. ¿Cuál es el puerto? Un named, ¿quién es? No sé, pero de momento no pasa. Un named, ya verás. No. Ya, pero lo pones, ¿sí? Nick. Yo creo que era Utopía. No, a mí siempre me recuerda el nombre. No, el del Ente. Bueno, Todavía que no tienen nombre ¿Os los podéis poner? utopiar ¿estás dentro del patch? No, a no eh, Sacro, si estás dentro No tienes puesto el nick Es que ahora que Lo haciendo parado queriendo Para que no lo descubran Ahora cuando pase un ratito volverá Que os pongáis Nick Venga, seguimos. Comunicación. No vengan que haya puesto el tema, que hable. Comunicación últimamente no se ha movido mucho. Se hizo una intentona de reunir gente para hacer news y bueno, hubo una reunión que existió bastante poca gente y, y luego, bueno, el contacto ha sido bastante esporádico. Entonces ahora mismo comunicación está en stand-by, eh, esperando resolver algunas cosas para que más gente quiera trabajar en el tema de hacer news. Ver, si conferencias entran en comunicación pues yo estoy spameando en plan institutos, universidades con eh, proponemos tal, tal, cual EBR, todas esas cosas dando a conocer un poco y nada, yo me pregunto si vosotros no sé, ponéis impetu empeño en, en querer eso, o sea, en querer dar una conferencia hombre, a Víctor de, de Valencia ya lo he visto ahí un par de veces pero a los demás no sé a al objeto no vaya si sí, yo le veo un problema y es que eh, hay tipos de personas que pueden vencer su timidez y poner, subirse y da, decir lo que sea y, pero lo más fácil es poner una película y, y ya está yo veo ahí el problema de, de que claro a mí también me gustaría hacerlo pero todavía no me había preparado y, y posiblemente no me había nunca Sí es el problema que yo le veo. Que posiblemente nunca nos veamos preparados. No sé cuántos compañeros para hacer eso. No es animarse sí, y perder la vergüenza. No, no, no, no sé. una una buena presentación. Y una buena preparación, que, que claro, eso tiene que ir acompañado, pues no sé, hasta qué punto un vídeo, no sé. El vídeo puede servirte de apoyo, pero no sé. Yo, por ejemplo, te puedo decir que, Que vamos, que la super representación que hicimos en. ¿Cuándo fue? En el Day creo que del año anterior, con un con PowerPoint, no me acuerdo si era un PowerPoint o una Keynote. No me acuerdo, ya no, no sé. Pero vamos, hicimos investigaciones de políticos, de, de sus vidas, de qué tipo de, de estudios tenían, los comparamos con las funciones que hacían. Eh, hicimos una breve eh, introducción de cómo había evolucionado la, la civilización desde la época recolectora a lo que es ahora épocas de escasez. Y yo te digo que nos echamos muchísimas horas y... Y estuve con André y, y, vamos, son muchísimas horas de preparación, pero después es muy bonito, ¿eh? Y culturalmente asciendes también muchísimo. Ahora, de lo que hicimos o lo que se puede hacer ahora con toda la información que hay, con Moving Forward y toda la historia, pues sí. se pueden hacer muchas cosas. Y ya no es el estilo pistono, sino al estilo de cada uno. Cada uno tiene su, su carácter y su personalidad y ese es el toque que le tiene que dar la presentación. Para eso somos diferentes, eso es lo bonito. Pero que vamos, que siempre está el, el apoyarse con los demás y decir, oye, voy a hacer una presentación a ver qué podemos hacer entre todos. Y esa presentación se puede aprovechar para, para cada una de las, para las provincias o coordinadores que quieren apostar por hacer una, una presentación. También te digo que no hace falta tampoco preparar una presentación como, como las de Pistón o como las de Peter, porque también pueden hacerlo de estilo... TEDx o estilo TED mucho más eh, escuelas muy rápidas eh, 15-20 minutos a lo sumo y con un lenguaje muy, muy, muy callejero y suelen ser más impactantes que las de pistono a mí las de pistono me parecen bien hasta cierto punto yo me dedico a la educación y te puedo decir que a los 12 minutos 13 el cerebro desconecta charlas de más de 15 minutos son muy complicadas de, de absorber y el TED eh, es lo que tiene está muy bien preparado para, para darle a la gente mucha información, por ejemplo, Peter el otro día participó en en el TED y en el TEDx que no es el TED y dio una conferencia de 15 minutos y intentó dar muchísima información en muy poco tiempo y yo creo que le quedó para un 7, siete, siete y medio y le quedó bastante, bastante potable y la presentación que podéis ver es más bien eh, muy corta entonces yo tiraría más por innovar un poco las presentaciones en el vocabulario y ensayarlo entre nosotros. otros claro, tío. Perdón, puedes repetir lo último Víctor que no te, te he entendido y te he escuchado pero no siguió sí, la idea Sí, quiero decir que llega un momento en el que tú vas avanzando como persona y, y dentro del movimiento. Entonces, yo, pues, por ejemplo, estaba comentando a de cuando me ha visto a mí. Desde que, no sé supongo que habrá visto el primer vídeo o la primera que hice, pero bueno, desde ese momento hasta ahora y con la experiencia que he cogido en la docencia ya de dos años y medio, ahora pues hago cosas muchísimo mejores y me he dado cuenta de que una presentación de más de 12, 13 minutos hablando. Eh, es, es, vamos, no es buena para, para el espectador o para la gente que te está escuchando mejor es eh, una presentación de 15 minutos eh, con pocas diapositivas con mucha interacción con el público que, que haya y, y dejar que, que la gente eh, interaccione contigo Y yo, por lo menos, es lo que digo. ¿eh? A mí, por ejemplo, la que ha hecho Peter del TEDx, aparte de que me parece demasiado espesa y que habla muy, muy, muy deprisa, no sé si la habéis visto, pero habla demasiado deprisa que yo creo que para la gente que no tenía ni puta idea, yo creo que se la atragantó. Eh, hacer algo como TED eh, es mucho más eh, potable que hacer una conferencia estilo Pistono, porque Pistono eh, es una persona muy inteligente pero eh, le cuesta mucho desde mi punto de vista ¿eh? transmitir un mensaje a personas que no tienen eh, tanta facilidad para sobreconocimientos bueno que hay que currarse una No, que iba a decir que de hecho eh, Creo que hay que llegar a la gente menos, menos capacitada en cierto sentido Porque la gente capacitada de una forma u otra Se está dando cuenta Entonces, bueno, pues a lo mejor se la puede motivar A hacer algo al respecto Pero es que hay gente que sinceramente está en la inopia O sea, no sé Bueno, eh, metidos en religión eh, No sé Dedicados a, a su mente a, Al fútbol, películas, series A cualquier cosa que no sea conocimiento serio Y, sinceramente, empiezas a hablar de esto y los saturas, los matas, eh, no, no pueden. Quizá lo más interesante sería llegar a la gente que no está pensando en nada de esto, para que empiecen a pensar. Pues, por eso te decía que muchas veces que, que pistono, siendo lo maravilloso que es, eh, mira, hay, yo muchas veces que pongo el ejemplo. Hay gente inteligente para estudiar, hay gente inteligente para trabajar, y hay gente que vale trabajar, no vale para estudiar, y hay gente que vale para, para esto ya no vale para trabajar. Pues, por ejemplo, yo creo que Piston es una persona muy inteligente, pero que tiene que entrenar o mejorar su forma de transmitir eh, sí. los mensajes de una forma más concisa y, y más corta. Ya sí. te digo, eh, yo estoy ahora mismo eh, informándome mucho, tutorizándome mucho con el tema de hablar en público, con el tema de, porque, ah, mira, por el tema de, de la docencia, pues al final te tienes que meter de lleno. Y ya te digo, psicólogos, profesores, dicen que en más de 15 minutos eh, una presentación eh, pierde, a partir de los 15 minutos, todo lo que has hecho. Eh, por lo tanto, tenemos que mejorar, por ejemplo, eh, lo que son las presentaciones. Eh, por ejemplo, con 15 minutos de, de presentación, con muy pocas diapositivas, eh, paradas de 10 minutos, se puede volver a reanudar con otros 15 minutos y con paradas para que la gente interaccione. Pero vamos, eh, ya te digo, eh, un claro ejemplo de lo que no se debe hacer es, por ejemplo, Peter, que en 15 minutos metió información de una hora. Y eso es lo que hizo en el TDX. Y eso fue espesísimo. Pudiéndolo hacer mucho, mucho mejor, creo que se pasó de la raya con, con el montón de información que dio. De hecho, iba tan deprisa, tan deprisa hablando, que, que vamos. Eh, no sé hasta qué punto la gente absorbió no no sí no te digo que la gente no disfrutara de los 45 minutos horribles te digo que habla de, de muchas cosas pero necesita con, ser más conciso tener más pausas y, y dar tiempo a la gente para que absorba yo te digo si es que más informado que ahora no estoy a ver qué os parece si ¿Sí me ocurre Pide la palabra a Autopil y habla cosas. ¿Qué, ¿Qué os parece, no sé, ir buscando información de cada provincia, donde podéis dar ponencias y conferencias y tal, y mientras pues podemos ir quedando, yo qué sé, una vez a la semana, cada dos semanas, una vez al mes, para esos consejos que está dando Víctor, para ayudarnos unos a otros, soltarnos, conferencias por TeamSpeak, yo qué sé, aunque te la cuenta a ti, horrible, pero para que tú me veas que como me expreso, cómo me suelto, para darnos consejos y prepararnos para dar este mensaje, joder, que a veces te pillan, te hacen una pregunta, te trabas, te, te pones nervioso, te. miedo escénico, bla, bla bla bla. Entonces, para entrenarnos un poco en eso. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo en que necesitamos eh, trabajarlo entre nosotros, solo por intercambiar las, eh, intercambiar las, las experiencias, muchas o pocas que tengamos y además creo que esto yo recuerdo que hablamos hace muchísimo bueno muchísimo, no sé un año o más y, y no me acuerdo dónde quedó pero me acuerdo porque vamos, porque yo tenía la misma necesidad que si lo tienen ahora y, y me parece fundamental y bueno le iba a preguntar a Víctor que cómo lo propone él porque a mí en 15 minutos y yo, bueno lo último que hice fue en casa de unos amigos estuvieron escuchando que estuvieron cuatro y en la segunda mitad hubo un vino otro Y, y yo tardé 50 minutos en hacer una charla en general sobre la cultura libre y, y me, me, me pregunto ¿no? planteas tú para hacer en tan poco tiempo porque me parece súper reducido 15 minutos o 20 creo que a dile no, no, no, yo no pedí la palabra pues muy sencillo eh, yo, yo por ejemplo lo que haría es centrarme sobre todo en qué puntos eh, quieres trabajar. Y durante esos 15 minutos tienes que repartirlos de una forma totalmente homogénea en, esos, eh, en ese poquito tiempo. Eh, yo no sé si eres muy fan de, de ver eh, TED, pero te si no lo has hecho, por ejemplo, te recomiendo que lo veas. Y te puedo decir que en 15 minutos, 15, 15 minutos casi hacen 18 exactos, pero en 18 minutos dan tan buena información y con un lenguaje tan, eh, tan, no sé, vamos a decirlo, hay veces que casi casi callejero eh, te dan tanta información para, claro, sí, tres test. Sí, por conferencia, claro, lo que te digo es separar por 15-18 minutos con periodos de 10 minutos de interacción más 18. Es decir, tú en una hora tendrías que dar como mucho, mucho, mucho, mucho eh, tres tests, para, para digamos, situarnos un poco. Como mucho, como mucho, tres tests. Y ya son muchos. Todo eso es un esquema, ¿eh? un esquema para empezar, pues como, como cuando uno se pone a estudiar. Esquematizarlo muy rápido y darlo de la forma más más máscara posible. Los test se hacen así. Aquí, por ejemplo, en, en Valencia, los cds X Valencia, lo poco que he podido ayudar, se hacen así. Eh, Límite 15-18 minutos, esquematizado y empiezas todo a, a, a desarrollarlo de una forma muy, muy coloquial para que la gente entre. Pues a mí me parece estupendo, pero eh, lo dicho, eh, si nos juntamos, quedamos y trabajamos sobre eso. Aquí en el TeamSpeak, pues genial, seguro que sale algo bueno, pero casi todos los trabajos requieren que, que haya participación y segundo que haya constancia. Eh, y los trabajos que no, que no salen es porque falta una de las dos. Entonces yo creo que lo más principal del MZ es la discusión y, y bueno, esa idea pues ya ni me acordaba de ella, eh, yo tengo mucho interés. Así que si, si lo organizamos, pues tema punto. Emilio. A ver, lo que decían del tiempo límite. Si es para introducir la gente que no tiene ni idea, que no está interesada o algo así, está bien meterle, digamos, 15 minutos. Pero si es para gente que ya está interesada, ya sabe de qué va a ir... ...pueden tirarse mucho tiempo escuchando una charla... ...te digo porque yo mismo escuché charlas de una hora... ...pero porque me interesaban... ...o sea, si no me interesan... ...si no sé de qué va la charla... ...no voy a escucharla toda entera... Eh, ...obviamente que para los ciclos de concentración... ...hay que meter chistes de por medio... ...y de relajar algunas partes... ...pero 15 minutos es como para introducir a la gente un tema... ...ya que luego ellos lo busquen... ...pero si estás haciendo algo muy concreto... ...y tienes que explicarlo... ...a veces resumir te está matando el tema... ...entonces... Es depender del público que tengas. Yo por ahí, por el foro... Dale. Dale tú. Joder, vale. Eh, yo quería comentar... El, el, el... A ver, me parece importante que efectivamente no es lo mismo dar una charla a un instituto dársela a los alumnos o darla en una universidad que en una biblioteca pública y esa cosa. Entonces, eh, creo que si nos ponemos vamos a hacerlo lo mejor que sepamos y vamos a intentar tener en cuenta todas las variables porque si tenemos, eh, llevamos ya unos años intentando llegar al público, vamos a hacerlo, digamos, lo más científicamente posible, teniendo en cuenta todas las variables que podamos y pues eso, seguro que... Eh, podemos sacar varios formatos o tener en cuenta varias cosas y, y hacerlo lo más pues eso, lo más universal posible y lo más adaptable posible al público Oye, estaba pensando una cosa perdón si alguien ha pedido eh, ¿alguna vez ha con... un, un segundito, ¿alguna vez ha considerado ir a otros canales, a otros sitios a buscar gente y hablar? a través de internet lo digo porque bueno pues a lo mejor la gente no viene porque no se entera pero sí podemos ir a otros sitios con respeto con calma mmm, tanteando el terreno y se si interesa pues hablar vamos cuatro o cinco y nos apoyamos y a dónde por ejemplo si sí, eso se ha hecho se ha ido a la radio se ha ido, se han hecho entrevistas en la tele y eso pero sí poco lo que, creo que quiere decir, ¿no?, de que podemos hacerlo más y mejor. Eh, lo que digo es que en vez de salir a la calle a dar panfletos a desconocidos que se quedan flipados y algunos salen corriendo, como, no, no, yo no voy a comprar nada, o, no, estos son Hare Krishnam no, no, no. Eh, ir a un canal a encontrar a gente que pueda tener alguna proximidad con nuestro punto de vista y hablar. Quiero decir, en vez de reuniones físicas, reuniones virtuales. Si eso se ha pensado alguna vez. No, es que me ha venido a la cabeza, lo siento, y he pensado que lo tenía que decir antes de que se me olvidase. A ver, no me acuerdo, ¿Qué acuerdo de... quién. Aquí se lo canales. Eh, yo me refiero pues a um, otros canales que no sean del Teamspeak de Feigest. habrá otros Teamspeak habrá otros Mumble habrá otros sistemas de voz donde se puede hablar en Internet otros foros no sé otros sitios eh, simplemente o sea que en vez de pensar en una reunión juntar a la gente en una sala tener que pagar dinero eh, tener problemas de organización eh, por internet, decir, oye, me he conseguido un sitio donde parece que están interesados vamos cuatro o 5 y hablamos con ellos igual que nosotros estamos hablando en este canal en otro canal, de otro servidor, de otra cosa que no tenga nada que ver Pues sí, yo creo que buena idea Hombre, el TeamSpeak 90% de servidores van a ser de games No, Pero parece que ya es un estándar, el 15M, eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, el proyecto Venus y algún otro proyecto por ahí. Todos los que quieren hacer cierto activismo están en, en estos tipos de sistemas. Pero que hay otros, vamos. Pues sí, apúntalo ahí en el PAS si no te importa, jubiloso para que la gente lo pueda leer y, y nos acordemos tras acabar la reunión, que a veces para eso. <risa> ¿Pasamos de punto? Yo ya no sé dónde estamos <risas> Línea 33 Sí, pero ya queda... Bueno, eso me vale A ese punto no me hace la pena ni tratarse Pasamos al tema de organización este. Bueno. <risa> bueno, da igual, rapidito. Eh, ya sabéis que está abierto el proceso de revisión de los protocolos. Así que yo me ofrezco a hacer un Doodle. Para hacer una reunión para el que le interese. Eh, y cabot, ¿hace falta, o mejor dicho, es realmente interesante cierto conocimiento de leyes para revisar los protocolos? ¿Hay algún punto en el que pueda, haber, eh, ¿pueda ser necesario incluir algo o quitar algo porque no está acorde con la ley? No. Son temas organizativos. Básicamente, el problema estriba en verticalidad versus horizontalidad. Oye, al hilo de este tema, me saber por qué se quitó del foro el apartado de organización. Sin, sin discutirlo previamente, porque a mí lo que me interesaba era, bueno, que todos estamos a tiempo de discutirlo, pero la sección ya no está ahí. Y otro que quería preguntar es: ¿dónde están los hilos que estaban en esa, en esa nueva sección que se abrió? En la de comunicación. Perdona, eh, pero si sí, perdona, Topiar, si sí, se discutió. Se discutió y se decidió eh, pasarlo a la a... Categoría de comunicación Al apartado de redacción A mí lo que... Bueno, da no, igual bueno. Creo que eso está grabando en la reunión Claro, ¿y en el PAD? Y más allá de las formas eh, Utopial Eh... No tendrás de nada. A ver, en la, de la anterior reunión de coordinación, creo que fue la anterior, eh, se habló de esto. Y se decidió que si había una sección en comunicación que era redacción de documentos, pues, pues que tenía sentido que por allí no, y no esparcir la, la información. Vale, eh, bueno, entonces hago eh, el doodle, ¿no? Y pasamos a Creativo. Es un poco incongruente quitarlo de la, del foro y dejarlo en la home. El tipo azar, quitarlo. ¿El qué? Creo que eh, realmente tampoco hay gran problema porque esté en la Home. Eh, se puede poner grupo, crea grupo, perdón, grupo de redacción, vale, porque eh, hace falta gente que esté interesada en temas de redacción y tal. Además, se busca gente así y se pone y no pasa nada tampoco digo yo, vamos por cierto el, ah. formulario, el formulario sigue ahí y el módulo para el equipo sigue ahí para atraer a personas interesadas si, sí, el formulario eh. sigue creado a ver, antes de preguntar que por qué se ha quitado hay que preguntar que por qué se ha puesto porque lo de quitarlo si se ha consensuado lo de ponerlo yo eso, no sabía nada de repente eh, espera, espera. Eh, eso sí nos interesará por algún motivo alguno eh, que, que que exista el grupo en eh, que exista el grupo si, si la decisión que se tomó en reunión eh, alguien cree que es una decisión errónea pues que la argumente pero no vamos a analizar por qué hemos llegado a esa a esa decisión si todo el mundo está de acuerdo en que fue una buena decisión ¿No? Eh, como dije, pues, eh, o sea, ya se decidió y tal, y, o sea, no tiene tampoco gran cosa. Eh, por otra parte, creo que yo eh, sigo poniendo el formulario de, organi de organización, redacción para la gente que esté interesada en, o sea, el donde pone la lista de equipos, creo que sigue ahí. En fin, o sea, no es nada tampoco que sí, que evidentemente eh, todo es que estoy de acuerdo en que todo hay que consensuarlo y todo hay que decidirlo en las reuniones O sea que la estructura ahora mismo se ha como que en el foro forma parte de otro equipo pero en la home sigue estando la, el formulario y el módulo Bueno, eh, creo que Sí, Paco. Sí, Paco. Eh, perdón, pues lo cambiamos en la home y ya está. A ver si mañana tengo un rato Por y... y lo cambio y fuera. Y utopial, eh, hablamos del tema de comunicación, de y de todo eso. Eh, como tú decías que estaría bien que hubiera varios coordinadores, pues podríamos empezar a trabajar en ese sentido con comunicación en general, no solo con redacción. Ya está, lo podemos hablar, no le veo yo el mayor problema. Pasa. Yo quiero que quite lo de coordinador cual sea el de equipo creativo porque no hay coordinador. O sea, hay varios. Por un equipo creativo que lo de al punto. Lo de coordinador fuera. Bueno, ponemos contacto. Si el, el objetivo de tener ahí una persona no es... Eh, Es, ...es servir a un jefe, sino es tener una persona en concreto de contacto... ...que alguien pueda preguntar por esa persona, ¿tiene más ese objetivo que otra cosa? Es que por eso puede preguntar igual a tal, que tal... ...no creo que haya coordinador de coordinar la información del creativo. Entonces lo que, propone, lo que estás proponiendo es que haya más nombres además del tuyo... ...pero sí. si, hay, si hay un responsable... Eh, y no más quieren ser responsables, cojonudo, pero no dejarlo sin un punto de contacto que es para lo que sirve y que esa persona sepa las necesidades que hay y, y reciba a, los, a la gente que quiere colaborar en ese equipo. Y esa persona o esas personas si son un grupo de personas. Bueno, pues con Kelly, Pepe y Cuasa. Y os coordináis como coordinadores Claro, claro Pero yo esa posibilidad ya la había barajado Antes de, de decir que no hubiera nada Entonces me parece mejor que no haya nada A que haya tres ¿Tenéis un grupo? ¿Queréis poner el... El... El correo del grupo nada más? Eso, eso, eso Mejor Correo. Correo. Crear.arroba.muyentoncesgui.com. Crea, Vamos a ver. Eh, yo no lo veo tan tanto problema, pero bueno. Eh, si describimos equipos de una manera, eh, un equipo solo no puede tener otra otro tipo de manera. Parece igual que los otros. Funciona, no tiene ese coordinador, no tiene zona de contacto, sino una simple dirección de mail Que por otra parte, para eso está el formulario o sea, Darles el mail no tiene sentido, lo que tiene sentido es que rellenen ese formulario Entonces se les puede enviar ahí directamente Pero vamos, yo lo veo una absurdez o Es sea, coordinar en el sentido de estar manejando flujo de información No todavía No con lo, la poca gente que hay en los equipos. Más adelante sí, pero ahora mismo el coordinador es más bien para lo que ha dicho Cardiule, creo. Ayudar y recibir a la gente nueva e intentar que se acoplen en, en, en, la, en la mecánica de trabajo. Eh, sea es lo que sea, lo que quieran colaborar. Entonces yo no le veo mayor problema que figures tú ahí o que, que queréis tres personas. Pues bueno, eh, simplemente yo elimino lo de coordinador y pongo contacto tal persona pero es simplemente en base a ese tipo de cosas de... sobre todo los recién llegados a claro, los recién llegados les contesta y o Pepe a veces yo es que no puedes decir todos los equipos son uniformes, son iguales tienen que tener el mismo módulo vosotros sabéis de sobra que el equipo creativo nació de otra manera y funciona de otra manera y yo creo que funciona hasta más eficientemente vaya Por eso no quiero yo aparecer ahí ni ni que pongan coordinador tal porque yo no quiero que está demostrado que las cosas no funcionan así bien hay que seguir perdiendo tiempo en esto okay. Que un coordinador no, puede, no está en una. Bueno, pues, dice Seba Fly, que pone el coordinador de TIC. Yo no lo veo por aquí. A que si veo que ocurre es a Vive Libre, macho. Bueno, pues Vive Libre está aquí. Pues bueno. eso digo. Que ponga ahí eh, yo no le voy a dar tanta importancia a eso. Y Fly hoy no está aquí, pero colabora en lo que puede, cuando puede. Todos tenemos vidas personales, a veces más, a veces más y a veces menos complicadas. Pero los últimos comentarios yo creo que están un poco fuera de lugar. O sea, no se puede juzgar a la gente por lo que acuda o deje de acudir o por lo que se haga o deje de hacer y tu criterio de la eficiencia del equipo creativo um, en mi opinión está bastante subjetivado pero ya en mi opinión entonces pienso que no, no tiene sentido esa clase de comentarios cada cual hace lo que puede, colabora lo que puede y, y ya está, y eso es todo y de tic, de TIC no está Fly pero está Jubiloso o estoy yo eh, yo no soy un experto como Jubiloso, no sé tanto como Fly tampoco, de servidores, pero bueno, intento aportar lo que puedo. Bueno, que no llegue la sangre al río porque el cuázar estaba contraargumentando a, a mi argumento de que para, para ser coordinador eh, tenía que estar en esta reunión y lo que me estaba diciendo es que, que, no, que no es necesario. Le ha puesto el ejemplo de Fly, que todos entendemos que no, que no lo estaba poniendo él. Para decir que, echarle en cara que no estaba en la reunión, sino para decir que precisamente eh, se puede dar el caso de que un coordinador esté bien ¿no? coordinándose con el resto de los coordinadores y que el otro coordinador sea el que asista a la reunión, siempre y cuando de verdad se haga ese trabajo eh, de verdad de que fluya la información. Que, que Si coordináis entre tres, significa que esos tres tienen que reunirse especialmente sí coño yo lo con Kelly todos los días y le va respondiendo a los formularios nuevos también todos los días cuenta de creativo va subiendo imágenes a Picasa todos tres y si pensaba vuelvamos algún día pues cuatro y si y si viene otro pues cinco a mí me gustaría hacer una distinción o sea eh, currar, todo el mundo tiene que currar en los equipos ah, que sea reconocido como coordinador o lo que sea simplemente que eh, es sencillamente un nodo de comunicación nada más Bueno, yo he dicho que no quiero que pongan eso en el ya ustedes hacen lo que quieran Um, creativo, pues no sé si. Si vimos el reporte de que hicimos el Vivi si y lo subimos, Javi y yo. Y con la música de, de Antonio Escolar y con imágenes de Ariel de Sol, la la bla, autores fuera. Y nada más. Eh, aparte de ayudarle a, a Vive Libre. Bueno, lo del banner, de la web y tal. Y Vive Libre, cuando quieras, pues necesitamos estar, nos reunimos cualquier día, el día que tú quieras y aparecemos aquí lo del creativo, ¿vale? Eh, vale, por mí cuando queráis. Porque yo, lo de hacer el diseño de la cabecera es ponerse... Yo la tengo lista ya con la plantilla y es ponerse ya a diseñarla Así que cuando veas que puedes reunir al equipo, me avisas y nos reunimos. Yo ahora mismo tengo tiempo, bastante tiempo libre. Hombre, nivel libre tiene que tener tiempo libre. User in your channel stopped recording. ¿Qué Venga, chicos. Wiki. Venga, rapidito. Esto lo he puesto ya ves. Como ya sabéis, Brujo vino, bueno, Brujo y la gente ha okay. estado reclamando tener el material disponible para poder grabarlo, pasarlo a los amigos y tal, que no, a lo mejor no tienen internet y quieren ver una conferencia o quieren ver o sea todo el material que hay en la wiki pues lo quieren tener en sus disco duro descargado vaya por eso hay un pad que no sé si lo tendrá por ahí cabot que seguro que sí con un repositorio bastante tocho y entonces lo que habrá que hacer es todo ese material a la mejor calidad que se pueda con sus títulos en español subirlo a la nube a no sé dónde a Mediafire o a Forchario a bla bla bla y tenerlo o, o torrent Ahorren mejor, sí vale no, bien, no ¿por qué no? Pues porque no ya muy poca gente o ya no tan no tanta gente utiliza eh, programas de descarga pudiendo bajarse los archivos directos Emule p 2 -P? Bueno, que no, sí conozco los dos, pero mejor en un sitio que pues, sea un Mediafire o un Dropbox o una movida de esas Vale, vale O sea que no tengas que tener ningún programa complementario ni, ni Eso okay. Bueno, y yo os pongo ahí el pago cuando lo pille, que yo voy a seguir hablando Ah, que no lo tienes vale, lo pongo yo pegar Vale, está. Entonces, el repositorio debería contener los documentales, por supuesto, que ya están para bajar en torrent. Pero no, lo suyo sería subirlo como dicho terrible. Eh, yo estoy diseñando un montón de folletos ideísticos y tal. Necesito a Rogel que me ayude, que no está por aquí, creo. No. no. Bueno, porque la web del pues tienen póster, tienen flyers, tienen cosas estándar, son a lo mejor 10 tipos y con el contenido súper bien explicado, desarrollado, con fotitos súper chulas, color, bla, bla, bla, que es lo que le gusta a la gente. Bueno, eso por ahí. Eh, también necesito ayuda porque para mí que la web que la toco solo yo, por lo que veo. Entonces, hay una sección de vídeos y ahí pues yo pues... Las conferencias que van saliendo, pero hace ya un par de meses que no las toco. Y como últimamente con los ZD y tal están saliendo un huevo de vídeos, estaría chulo que cualquier persona que está aquí o cualquier que escuche esto se vaya a la wiki, registre vídeos, editar, youtuber editar, guardar 30 segundos de tardado, hay tres vídeos nuevos y ya lo tiene todo el mundo. Más cosas, eh, actualizar el tutorial en T-Speak porque llevamos el tutorial que está puesto desde 2010 y está el servidor antiguo. Entonces, o grabamos un nuevo tutorial porque ya está mirando tutoriales de Chile, de Ecuador, de Argentina, bla bla, y les pasa lo mismo, están anticuados. Entonces, le manda un mensaje a Antras, que es el que tiene el vídeo en el canal de YouTube suyo, diciéndole que al menos ponga una etiquetita en rojo de esas de YouTube en plan: este, este servidor ya no vale. El nuevo es tal, al menos eso, porque spameamos Facebook y spameamos la red con, <coughs> con el tutorial y ahora resulta que está mal, entonces somos un poco lelos en ese aspecto, vaya, <risa> no nos hemos dado cuenta. Un vídeo de bienvenida a la web, tío. suena muy bueno. Bueno sí. Reuniones de bienvenida. Pues reuniones de bienvenida viene a ser que no creo que. esto ya lo hablamos a y yo, y utopia hace un tiempo, creo. No creo que enfoquemos bien las reuniones, por ahí sí, a Chuli ya se ha ido. Bueno, que básicamente vinieron gente nueva ayer y otra semana y no voy a decir nombres, pero la manera en que se les trata o se les no, sé, no me gusta. En plan, bueno, aquí tenemos normas, los acuerdos básicos, venga, vamos a verlo entre todos. Y al principio, pues los de primeros minutos, cachondeo, risa, hablando, expresándose, y resulta que al rato, pues ya los que estaban cansados, ya los matamos con aburrimiento. ¿Alguien detecta eso? ¿O soy, soy yo. Sí, estoy totalmente de acuerdo o sea, Yo creo que Tenemos que saber escalar más Y enterarnos o sea, Presuponemos un perfil De la gente que entra nueva Y eso va en... O sea, eso es un error, claramente el Presuponer cosas Y yo creo que el equipo de bienvenida Debería estar para... Sí debería estar para Para tener un poquito más de manga ancha Y a los que vengan más desorientados Pues eh, orientarlos mejor Pero a los que no vengan desorientados Pues enterarse de cuál es su Por qué han llegado y, y qué es lo que esperan y, y, darse, y darle eso No darle lo que nosotros esperamos Que ellos reciban O sea, mi opinión Claro ah. Sí, que en vez de dejarle a ellos expresarse Y decirle, oye, tú qué esperas de aquí Que quieres ¿Qué te Y hacer preguntas y tal, y en vez de eso O sea, en vez de nosotros Amoldarnos a ellos, intentamos que ellos se amolden A, a nosotros Eso no puede ser Entonces yo veo a gente como Eric Veo a gente como de Argentina también O incluso Italia Italia ha pegado una explosión de gente Y cuando y te metes en reuniones de bienvenida En esos chats te das cuenta Que es otro ambiente, tío Entonces, yo, yo cuando estoy de hoy doy la reunión de bienvenida y creo que es buen ambiente y esa risa y no sé, el sonidito, la tontería. Y aunque digan que no sé qué cosa de tierra hueca o de factor magnético de lo que sea, pues se le dice, oye, que es total, no sé qué, no se le dice, está equivocado, porque es que nadie va a entrar aquí el primer día a que le digan que nadie entra aquí sabiendo todo ni nada. Eh, últimamente hemos sido bastante diplomáticos, ¿eh? Perdón por colarme. No, no hombre, yo he ido a las reuniones de, el, en fin, las que recibía Eric a los nuevos y era un monólogo de Eric y todo el mundo con el micrófono muteado. Eh, en fin, en cuanto a las reuniones de bienvenida, en cuanto a las reuniones de bienvenida, eh, creo que cada reunión es distinta, eh, se les eh, empieza eh, diciendo cómo, cómo, cómo conocieron el movimiento, eh, si han visto los documentales, o sea, lo básico, se si presentan y tal, y hay que darles una serie de información básica, ¿vale? Porque, o sea, si vienen al grupo de bienvenida es que vienen buscando ciertas cosas. Entonces ya se les va preguntando... Eh, cuál es su interés, eh, en qué tipo de actividades están más interesados y a partir de ahí es cuando ya se emplea la información. Entonces, evidentemente, si hay que pasar un link de los equipos hay que darlo. y Se les dice, mirad, eh, tenéis que poner en la, en la lista de marcadores favoritos, tenéis que ponerlo todo. Eh, y, y es que tienen que estar preparados para esa información y sobre todo hay que recalcar lo que es más importante para cada uno pero evidentemente si uno es de una provincia ah mira yo soy de esta provincia pues si eres de esta provincia te voy a pasar un link que es el link de, de la provincia determinada del grupo de la provincia determinada eh, lo que sí he visto es que eh, últimamente sí es verdad que eh, por ejemplo Utopial eh, quería recortar, o sea ir directamente a explicar los acuerdos básicos y eh, pararse y, y eso como en fin y eso sí puede ser un poco tostón creo que es más es más eficiente darles los acuerdos básicos preguntarles si los han visto que se los miren y que si en algún momento tienen alguna duda o alguna objeción que lo digan pero tampoco darles un, un recital perdón una conferencia sobre los acuerdos básicos si es verdad que se puede hacer pesado en eso estoy de acuerdo Y ni siquiera darle los acuerdos básicos al primer día, joder. Ni si te has visto los documentales y tal. O sea, con el tiempo, con un día, una semana, un mes, un año, ya verás los acuerdos básicos, ya lo verás por ahí, por la web o cualquier lado, joder. Lo chulo es lo humano, sentir al otro hablar, reírte, más calor, tío, no tan así. El calor, todo, todo lo que quieras. Sí calor todo el que quieras, pero primero lo primero de todo, tienen que saber dónde están. Eso es fundamental. Sí. O sea, que luego todo el calor, notamos todos los brazos, que sea, pero mira, sí. lo primero de todo es, mira, esto es el movimiento. O sea, que has visto Cycles de Movie y que estás muy puesto en teorías de conspiraciones y ves mucho mundo desconocido, que a mí me parece muy bien, que yo no me meto en eso. Pero aquí, mira, Aquí utilizamos el pensamiento crítico, no, no somos reformistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que nos han aclarado un, momen, un montón de problemas desde que se crearon los acuerdos básicos, pero un montonazo. O sea, eh, ahí lo primero de todo, eso estoy absolutamente eh, por hacerlo. Los acuerdos básicos es lo primero, y, y hay que, bueno, que no se les machaque el primer día con los acuerdos básicos, pero hay que decirles, mirad. Lo primero de todo que tenéis que hacer es mirar los acuerdos básicos y mirarlos muy bien. Eso es fundamental. Luego, si queréis eh, o decir algo y tal, eh, los miráis cuando tengáis tiempo, vale. Pero esto que sepáis que es muy importante. No estoy de acuerdo. Yo tampoco. O sea, yo cuando vine aquí La bienvenida me la dio Pintor. Y, y Pintor es un tío súper majo y hablando tal. Oye, tú, ¿por qué? Hablando informalmente, tío. Que el nota se sienta atendido. Atendido no es que tú le pases, sino que él te pasa a ti. el que envíe el mensaje sea Pues yo sí estoy de acuerdo con el eh, A la gente hay que ubicarla de entrada. Que tengan muy claro dónde están y los estoy de acuerdo también en que los acuerdos básicos valga la redundancia nos han ahorrado muchísimos problemas al, al igual que el documento de, de la estructura un poco de la organización y de trabajo nos hemos ahorrado vamos tal cantidad de follones que que no se preve, no se prevenían antes tremendos o sí. sea ha sido vamos yo vamos he notado claramente la la diferencia Y te digo una cosa, o sea, es que, hay que, tener, que la gente tiene que tener muy claro dónde se mete. O sea, yo no me meto en un sitio determinado. O sea, yo, por ejemplo, si, si me interesara la política, yo no me metería en un partido político sin informarme muy bien de qué va ese partido político, por ejemplo. ¿Vale? O sea, si te metes en una organización o lo que sea, aunque sea un movimiento social, tienes que tener muy claro de qué va. O sea, no puedes llegar el primer día a una reunión de coordinación y decirles, pongo en el orden del día, montar un partido político, por ejemplo. Pero eso no, no se soluciona de raíz pasándole los acuerdos básicos y diciéndoles, somos apolíticos. No, hey, hay que. Si estamos aquí para reeducar de verdad, tenemos que explicárselo para que la, la persona ella misma lo entienda, no por imposición. Pero es que yo no, yo no yo, yo quiero gente informada, yo no quiero ignorantes, yo quiero que gente informada. El punto es el que dice Cabot: es información, no educación. Yo, yo no lo sea, no veo como reeducar a la gente, yo estoy para informar, difundir una información. La educación eh, está muy por encima de las atribuciones que soy capaz de hacer. Eh, pienso que no es reeducar o sea, yo no quiero reeducar a nadie yo solo quiero informar, apelar a su inteligencia, apelar a su digamos a su capacidad de absorción de conocimientos y de extraer conclusiones de ellos gente que piense simplemente no, tampoco lo de inteligencia no está bien usada la palabra por mi parte pero es informar a la gente, no educarla porque educarla, o sea nosotros distamos mucho de saber cómo ed educar o reeducar a la gente Bueno, a ver, tres cosas. Eh, joder, se me había olvidado las tres. Pero, eh, primero, que los acuerdos básicos es un medio, ¿vale? No es un fin, ni es la Biblia, ni es... Eh, ...se nos presentan los acuerdos básicos cuando entramos en este movimiento porque no estaban, no existían. Y... En la primera reunión, eh, he visto trajes de movimiento y me ha molado. ¿Cuándo empezamos a quemar bancos? Bueno, luego, luego te contesto. En la primera reunión, yo si me acerco, o sea, en este, para informarte de este movimiento, si te acercas por Facebook, te dicen que ahí no debatas y que ahí no cuentes movidas y que te vayas a las reuniones de bienvenida. Si bien entras en el foro y pones algo... Eh, para que esté fuera de Topic te, te lo van a borrar y te van a mandar una advertencia de moderación si llegas a TeamSpeak y también sí. tienes que ceñir a, a unas reglas que no conoces ¿cuándo cojones te vas a, en, a informar de lo sí, que es el movimiento y en qué consiste y de cómo te gusta trabajar si lo único que te vas a quedar es esto es un sitio donde hay que saberse de antemano una serie de normas porque si no te caen, te caen hasta en el cielo de la boca y eso por, por eso es lo primero o sea decir que lo más importante no es que alguien entre a una reunión de bienvenida esté súper informado sino al contrario que tenga ganas de informarse y que nosotros le informemos y te dice vengo a quemar, quemar bancos bueno pues aquí no quemamos bancos ¿eh? estás equivocado de sitio Y, de, y cuando te diga, ¿y por qué? Pues mira, por esto, por esto, por estos motivos y eso lo tenéis recogido en algún sitio pues a lo mejor llegas a enseñarles sí, mira, tenemos unos acuerdos básicos para el capítulo en español pero son unos acuerdos básicos que han surgido eh, por propuesta emergente y se han consensuado al capítulo nacional pero pueden cambiarse, pueden, pueden modificarse porque lo importante es que el objetivo es tal yo que sé Y, y luego eh, lo otro que quería decir es eh, si me acuerdo lo, lo digo luego esto no es un club de fans de un documental esto es una cosa más seria de lo que parece y no tener a la gente informada es muy peligroso y por otra parte existen espacios de debate precisamente por eso quiere que se, eh, quiere, se quiere que la gente esté informada y la gente tiene que saber, por ejemplo, que existe un procedimiento para discutir los acuerdos básicos también ¿vale? Eh, entonces, insisto, o sea, la gente tiene que saber dónde se mete, esto no es un club de fans de una película ¿y cómo saber dónde se mete? De ¿De documentos? O sea, ¿el movimiento 6 es unos documentos en la web? ¿O el, el movimiento 6 son personas? ¿Y cómo trabajamos? Eso es una cosa que no vas a ver en ningún documento. Y que somos pocos y que convencemos mal y todo eso no lo vas a ver en ningún documento. Eso lo vas a ver en una reunión en lo más cercano, en Teamspeak. Y, y en Teamspeak, ¿para qué queremos hacer esa reunión de bienvenida? ¿Para formar soldaditos 6 ¿O para beber lo que la gente traiga y lo que sea útil y intentar aprender juntos algo con la gente. Claro. A, ver, coño. a qué creéis que viene la gente aquí? Aquí la gente viene a informarse. Eh, mucho calor aquí de mano y todo eso, si queréis hacerlo, si queréis hacerlo muy ameno. Eh, queréis ponerle audios de Matrix, está perfecto, eh. está muy bien, eh, me parece muy ameno, o sea, se puede hacer todo lo ameno que queráis, pero la gente tiene que saber cuáles son los acuerdos básicos, tiene que saber qué es lo que somos, porque si no, se van a creer que esto es un club de fans de un documental. Sí, lo, lo que se van a creer, lo que no se van a creer es muy subjetivo, perdona, la, la palabra la tiene Javis, perdón, perdón, no a todos. Sí, a mí me gustaría matizar que la gente no viene aquí a pedir información la gente viene aquí a contar sus problemas a contar su visión de la historia y a contar sus vidas Eso depende porque a lo mejor te encuentras casos como el de ayer y a lo mejor otro día te encuentras a gente que realmente viene ya muy puesta y que quiere información como esa fundamental, vamos Vale, yo me atrevería a decir que la gran mayoría de los casos es gente que viene a contar su movida. Pues la gente que nos interesa es la gente informada. La gente, la algo. gente, la gente, la gente, la gente. Que nos interesa todo. Veces, Esa palabra ya pierde sentido. O sea, la, la gente es, es variopinta. Y, la, y hablar de la gente así es un poco... Yo creo que todo el mundo es bienvenido. Incluso con los motores magnéticos debajo del brazo. Pero es importante que la gente hable, que se desahogue, que comente, que cuente, que abra sus experiencias, que se equivoque, que meta la pata, que pueda rectificarle. Pero no con unos acuerdos básicos y con unas normas y unas... Eh, tengo aquí la Biblia con los sacramentos y toda la leche, sino con, con algo más humano, con algo más de tacto. Yo creo, ¿eh? es mi opinión que me parece muy bien, que, que queréis tacto y humanidad, pues todo lo que queráis, eh, aquí todo el mundo le puede dar a, a todo el mundo todo el amor, eh, todo el tacto y la humanidad que quiera, pero tienen que saber dónde se mete. Sí, pero si tú de entrada, cuando tú entraste, te, te lo cortan así con la cuchilla seguramente o te quedas con los dedos hacia atrás ¿sabes? o se te pone la cara de Panoli de decir, ¿dónde coño estoy? es una cuestión de, de empatizar de empatizar con todo el mundo con, incluso con un mabufo lo que pasa es que un mabufo es mabufo por lo que es un mabufo que rectifica y se da cuenta de sus errores y pide perdón no es un mabufo, es una persona normal y corriente entonces, cortar por lo sano de entrada con el cúter así vaya que es lo que hacemos prácticamente siempre, eh, no es, yo creo, del todo correcto porque la experiencia y el tiempo nos dice que la gente no vuelve. Eso sí lo tenemos ya seguro. O sea, después de bastante tiempo podemos decir que, eh, digamos que de 100 vienen 3. Entonces, claro, eh, a los hechos me remito más que a otra cosa. Y es un poco, yo creo, que, que, que el susto este de toda la, entre comillas, politiqueo. A ver, aparte de lo que. Perdón, había pedido palabra. En esta... Tenía tenía, cuasar primero. Perdón, Apacus. A ver, yo lo que simplemente digo es que he detectado un problema en las reuniones de bienvenida para acabar el asunto y reconducirlo a lo básico. Entonces, planteo: ¿qué cambios habría que hacer? no dar los acuerdos básicos el primer día a menos que lo pidan o qué tal no sé, dar una manga ancha escuchar más y hablar menos porque viene hablando la gente le configuramos el micro y luego hablamos solo nosotros y yo he visto incluso hasta pisar a una persona nueva un montón de veces o sea, está ahí el intentando hablar y tú, bueno, ahora eso también pasa, entonces, dejar hablar si no habla, pues ya, tú le abres, oye, ¿qué te cuenta? ¿qué, qué buscas aquí? ¿qué quieres? los equipos, te cuento los equipos los oh, foros, te cuento los acuerdo venga quieres hablar de esto pero tampoco es cuestión de venga están es los acuerdo vamos a leer los 14 puntos no a político la la la, la. joder no a ver está claro que hay está unos claro pasos que... perdón hay unos pasos que deja, son deja, Además, sí pero perdón perdón por esto lo quiero matizar porque Icabot es el que se encarga mayormente de enlazar los links y tal y esa parte es la parte que que es fundamental y básica pero Hay otra parte, que es una parte que, digamos, que ocupa la mayoría del tiempo en la bienvenida, que es la de decirle primero, prepárate un documento porque te vaya a pasar como 400.000 millones de links y luego no te vas a aclarar. Es un poco... Date cuenta que al hacer la aviso ya es un poco incoherente, porque tendría que ser algo más sutil. Si la persona se lo das un poquito, seguramente vuelva mañana por más. Si hoy le metes ahí el tráiler lleno hasta el fondo, pues dirá, bueno, ya ha ya cargado bastante ya no vuelvo más. Creo que hay un poco de coherencia o incoherencia en todo esto. ¿Ya puedo? Sí. Bueno, yo eh, no estoy en absoluto de acuerdo de cómo lo pintáis. Se les pasan unos cuantos links eh, a la medida en que la gente va digiriendo. Yo no lo veo tantos. Respecto a los acuerdos básicos, eh, estoy en absoluto desacuerdo también. Yo llegué aquí después de ver eh, los documentales. Y yo venía de ver muchos documentales y lo que estaba era ávido de información. Entonces, si a mí me hubieran presentado el, los acuerdos básicos que por otra parte no es algo tan... no es un, una Biblia que leerse, es una hoja, y me dicen esto es lo que nosotros pensamos, en lo que estamos todos de acuerdo. ¿eh? Yo hubiera dicho, joder, o sea, esto yo estoy en sintonía con esta gente. No hubiera dicho, joder, qué paliza. Me hubiera parecido cuando menos interesante leerme esos acuerdos básicos, dado respecto del entorno desde el, del que yo vengo, de eh, búsqueda y habilidad de información. Entonces, si a la gente no se leen los acuerdos básicos y me dice, yo estoy en sintonía con esta gente, o sea, eh, ahí perdemos un punto muy bueno y es donde tiene razón y cabot. A la gente hay que ubicarla donde está. Y yo no lo veo en una Biblia, ni lo veo un mantra, ni lo veo nada de eso. Es simplemente algo en lo que todos estamos de acuerdo. Por eso se llama acuerdo básico. Por eso no se llama ni constitución, ni normas, ni leyes, ni la Biblia. Se llama acuerdo básico. Son los acuerdos en que básicamente estamos todos, todos de acuerdo. Valga la redundancia. Entonces no lo veo tanto problema. Puedo ver si la necesidad de, de plantear un documento conjunto que se le da a la gente ya hecho con los enlaces o de espaciar más los links para darle el link de grupos de trabajo cosas de esas pero el tema de los acuerdos básicos yo lo veo primordial para todo el mundo o sea y la gente que no diga tiene sí sintonía con esta gente, con este documento con pues lo que dice aquí es que no no no o sea no no le si si ideas a ver, sí, a ver, tú puedes decirlo eh, perdona yo eh, iba lo mismo si eh, Yo nada más meterme, me hubieran dado los acuerdos básicos y hubiera dicho: Esta gente es gente seria, esta gente no son unos aficionadillos, o sea, estos ya tienen las cosas bien claras, están bien organizados, ya empezamos bien. Eh, y por otra parte, el tema de los links es eh, para empezar, eso, recalcar qué links son más importantes. Para empezar, los acuerdos básicos y luego en función. Como siempre digo, en función de las preferencias de cada uno, uno se puede quedar con más links o no. A ver, pero es que a mí me da igual lo que diga. Bueno, me da igual. Si están diciendo ahí los más nuevos que sí están bombardeados a links, ¿a quién le tenemos que echar cuenta? A los que llevan aquí mucho tiempo o a los que son nuevos. O sea, si los mismos son. Vive Libre ha dicho que, que sí lo bombardearon. Jubiloso que también. Coño, pues no nos estamos dando cuenta, joder. Bueno, Jumiloso y libre, libre están aquí. ¿Podrían ellos expresar su opinión sobre el tema directamente? Otro. Se son muchos links. Si queréis, hablo yo. Por mí, adelante. Pues a mí me pareció interesante el tema... Bueno, cuando la introducción y todo eso le metió un poco de caña a Ruth, creo que fue. Casi seguro que fue él. Y le dije, mira, ya o sea, llevo siguiendo como un año, he leído cosas, he visto documentales de Proyecto Venus, la, todas las películas de Psycast, había visto la de Psycast Moving Forward en, en Tabacalera, o como se llama eso, bueno, total, que he estado un poquito en contacto, pero realmente, simplemente esas cosas que lees una vez al mes, que no tienes ni puta idea de nada, pero bueno, sabía por dónde iba. Y... Y lo que yo quería realmente ver si alguien estaba haciendo algún trabajo concreto, serio. No, mmm, vale, hay unos documentales y cogemos, eh, se los comentamos a la gente, sino si alguien estaba pensando y haciendo algo interesante. Y, y realmente el tema de los links y todo eso, pues a mí, no sé, me saturó bastante. Me, sí, me, me saturó bastante pero bueno, como estaba teniendo conversaciones interesantes y estábamos hablando de cosas pues me pareció bien, vamos, de hecho los links del primer día a lo mejor he visto uno o dos porque en serio, tengo, tengo muchos, ¿eh? tengo muchísimos, fui guardando ahí en favoritos, favoritos, favoritos y, y lo chulo fue ver, pues hombre, gente que estaba hablando no, esto, bueno, como el software libre y tal me veían así de software y de informático, vale, bien pues por ahí no lo tratamos o sea, realmente llegar a las personas pues, ¿de dónde vienen y quiénes son? y la gente necesita como un gancho pues mira, yo estoy aquí ese movimiento está aquí y tenemos un punto de unión no sé y humanamente ya empezar a ver gente maja no te digo chistes ni todo eso, que por supuesto es muy agradable pero en una primera impresión no sé si es positivo o negativo eh, no sé me pareció lo, lo más interesante, por ejemplo, que también se estaban incluidos otros movimientos como Open Source Ecology, que el proyecto Venus, hombre, no lo recomendabais, pero que estabais de acuerdo con las ideas principales. A mí cuando menos me parece interesante lo que acabo de contar. Yo lo que haría sería hacer un documento común que englobe todos los links. Y a partir de ahí o darle a la gente un único link y ahí dentro está toda la información. ¿Eh? Y lo más. Perdona, algo súper importante que no se puede pasar. Eh, no vi egos hinchados ni gilipolleces. Porque llego a ver egos hinchados a alguien que intenta venderme una moto y yo le digo «Mira, no pienso eso». Y va, a ver, me da igual" y no vuelvo es que no vuelvo o sea que vi gente ve gente con la cabeza bien y eso está muy bien eso es lo más importante yo creo yo decía iba a decir perdón acabo. o hacemos ese documento o, o con la página nueva que, que este se está currando vive libre hacemos esa página de tal manera que no necesitemos tener ese documento, que toda la información esté directa y accesible en esa página web y simplemente remitir a la gente a la página web para determinada información o, o, determinada, o determinado apunte pero plasmar todo lo que se le quiere decir a la gente en, en una bienvenida a ponernos todos de acuerdo de qué, cuál debe ser el proceso y, y tenerlo ya puesto en la web como, como ese proceso trabajado y sí, dale, me toca no y dale con con ridiculizar la, las charlas abiertas macho, o sea eso eh, debería yo voy a contar un ejemplo esta semana eh, me metí en un canal que se llama Radis en Teamspeak en serio de que se llama algo así como Kendo o Gendo eh Un grupo donde ponía eh, la, eh, algo así como eh, las fallas del, del idioma inglés o evolución del lenguaje, o algo así, como un equipo de trabajo. Y yo me metí ahí. Y por supuesto, me quedé, eso es, eso es. Me quedé ahí y escuché. Cuando lleva un tiempo, pregunté: Oye, esto de qué va. Y me, me dijeron así por encima: Pues mira, ahí en la descripción del canal hay bibliografía, tal, no sé cuántos. Y me dieron un link para leer. Y como an, cuando era, la bibliografía era súper inmensa, pues les pregunté: Oye, ¿por dónde empiezo? Y, y, y me dieron una respuesta que me gustó mucho. Me dijo: eh, No te conozco en absoluto. Eh, es. Un universo súper grande y no sé qué es lo que te provoca a ti, qué es lo que te motiva. Entonces, si te parece, eh, hablamos durante un rato en otro momento porque ahora estamos trabajando y después de que vea cuáles son tus intereses y cuál es tu grado de información y tu grado de cultura, etcétera, etcétera, etcétera, eh, te digo por dónde empezaría yo, con ese, dónde te recomendaría yo empezar para informarte sobre un tema que no conoces. Joder. Eh, esa respuesta me parece de puta madre el tratar a todo el mundo con un estándar, con un estándar me, parece, me parece pobre y joder, yo la imagen que me dieron es, hostia no me han dado la información que yo buscaba a primera mano pero, joder, esto sí que es serio a ver eh, nadie ...por lo menos yo no ridiculizo... Eh, ...las charlas abiertas... ...que la gente quiere expresarse... ...hablar y abrazarse... ...virtualmente... ...me parece estupendo... ...que eh, la idea por ejemplo... ...de Pacus es muy buena... ...de reunir todos los links... En un, ...en un documento para que no tengan que ir... ...pinchando y guardando... ...perfecto, muy eficiente... ...pero la gente... Que quede claro, tiene que estar bien informada, si no, a qué leches vienen aquí. La gente tiene que estar informada y saber una cosa muy importante. Primero de todo, antes de meterse en un sitio, saber dónde, eh, o sea, qué es, qué es el movimiento Zeitgeist. Yo pregunto: pues mira, tenemos precisamente unos acuerdos básicos que nos pasamos la tira de tiempo consensuándolos, que no están ahí por casualidad. Y que eh, tenían un montón de opiniones en contra y que, y que había mucha gente que daba eh, puntos de vista que no estaba totalmente de acuerdo con cada uno de ellos y, o con todos de ellos o con, algunos, o con parte de ellos y que el tío que entra tiene el mismo derecho a tener las mismas dudas Que eso, porque eso es, una, eso es un conocimiento emergente. Lo otro es que, como ya hemos hecho un trabajo previo, eh, ya tiene que ser sagrado. Y, y no lo es. Exacto. un momento, una puntualización, una puntualización O sea, no has descrito nada bien eso de cómo se aprobaron estos acuerdos. Hubo un montón de gente en desacuerdo, no. Hubo como seis meses, por lo menos, de reuniones entre muchísima gente. Y al final nos pusimos todos de acuerdo. Hubo discrepancias con algunos puntos, pero se, se aprobaron por una mayoría o sea, abrumadora. No hubo gente que estuviera en total desacuerdo. O sea, se discutieron algunos puntos y eso fue todo. No hubo grandes desacuerdos. Vale, no hubo grandes desacuerdos. Eso sí que es eh, fal Vamos, bastante falaz hubo muchísimos desacuerdos y hubo mil reuniones para acordar cada uno de los acuerdos y que se consensuaron eh, por un interés común, pero eh, lo que tenemos que tener claro es que los acuerdos básicos son una herramienta de trabajo que nos debe servir, ser útil para trabajar, pero nada más, nada más, o sea, el acuerdo básico fundamental es que seguimos un cambio de paradigma, ese es el acuerdo básico que, hay, que tenemos como Movimiento Zeitgeist, porque como Movimiento Zeitgeist... Los acuerdos básicos no están aprobados a nivel de movimientos es un Son acuerdos consensuados en el capítulo español. ¿Y qué pasa? Que un tío que está aquí eh, y se quiere regir por las normas del movimiento sideguards, que no son consensuadas las del capítulo este, eh, no lo puede hacer aquí. ¿O cómo va? Somos un apartado especial. Al argumento de Ardible, que me parece bastante bueno, añadiría que, a ver, si hipotéticamente eh, poniendo los acuerdos básicos una y otra y otra y otra y otra vez en la reunión de bienvenida, tuviésemos un éxito de, de un 1% de que la gente se quede y dándolo libre, en plan, toma el link o a la semana siguiente de estar por aquí rondando y conectándose más y tal, eh, ya se lo pasas ahí y hubiese un porcentaje de un 10 un 50, yo que sé seguiríamos dándolo el primer día no aprendemos ¿No, no somos no, esto no está basado en el método científico es que es muy sencillo, si tú quieres que se queden diles lo que les interese escuchar, tú dile a toda la gente a cada uno como un político, ¿vale? Dile lo que les interese escuchar, verás cómo esto se llena de gente. O sea, tenemos un 15M aquí montado en muy poquito tiempo, ¿eh? O sea, si lo que queréis es eso, o sea, perfecto, ¿eh? No, no, en serio. O sea, oh, las cosas, la verdad, perfecto? la gente tiene que saber dónde, dónde se mete. No, o sea, es que por quedar bien, hoy vamos a quedar bien o lo que sea, o es el día, o sea, ¿qué razón puede haber? O sea, me imagino, es que es increíble. O sea, que el primer día no se le diga a la gente en una reunión de información dónde se mete. O sea, toda organización seria que mínimamente espere a, tener, a realizar un cambio eh, en la sociedad tiene que tener un fin, tiene que tener una estrategia, tiene que tener unos principios. Un barco que no sabe a dónde va es un barco a la deriva. Seguimos poniendo ver. palabras en mi boca. Me toca, Fabi. Y Cabot, no juegues a la ironía, porque a la ironía podemos jugar todos. Ah. Da igual, da igual, seguimos. En análisis de la encuesta, me dice? Sí, bueno, nada, esto, eh, tengo el doodle ahí creado para que mañana, bueno, mañana ya prácticamente cuando me levante por la mañana, cerraré el doodle y que os vayáis apuntando porque todos estos temas que estáis, por ejemplo, hablando ahora, son, se pueden ver bien en las estadísticas. Creo que ahí podemos, en la reunión de este fin de semana, podemos comentar todo, todo esto bien y, y sobre todo proponer cosas, proponer e intentar hacer cambios para mejorar algo porque si seguimos aquí discutiendo entre nosotros si esto es así esto otro y tal pues yo creo que se pueden proponer cosas debatirlas hablarlas bien y, y llevarlas a cabo que funcionan tal que no funcionan se cambian eso estamos aquí para esto entonces yo, lo que digo es que os apuntéis a la intentéis ir este fin de semana a la reunión y comentamos todo esto que yo creo que la, las estadísticas dan para varias reuniones ¿Puedes poner el Doodle? Sí, lo puse en el, en el pack, está puesto al final de todo, tanto el Doodle para apuntarse y un pack que creó Roger, que tiene ahí puestos algunos comentarios sobre las estadísticas y os podéis, y podéis añadir lo que queráis ahí, vais añadiendo propuestas que tengáis y tal, yo lo ver si es estoy diciendo para algunos para, para comentarlas. Y luego nada, el fin de semana son. Eh, yo, bueno, yo no soy... No hablo mucho y tal, pero entonces pediría un poco de ayuda para llevar la reunión a cabo, porque yo no soy más, es más adecuado para hablar y tal, porque no, muy bien. O sea, la reunión sería este fin de semana, ¿no? Sí. Ahora mismo creo que están empatados el día 17 a las 8 y el día 18 a las 10 entonces claro, en caso de un parque tampoco no sé cuál poner antes no sé, ¿cómo lo hacéis vosotros aquí? Eh, lo suyo ya, cerrarlo ya no porque si quedan 4 días ¿no? sí, sí yo cerrarlo nada mañana por la mañana lo cerraría pues venga Cuando yo lo ponen, en el foro, ¿vale? Sí, lo, yo lo pongo en el foro y también voy a mandar correos como estoy haciendo hasta ahora para, quedar, para que ya se a todo el mundo que no se han apuntado si pueden asistir, que asisten. Um, luego... Rogel ha quedado un par para remarcar los los datos más curiosos de esa estadística porque él estudia psicología y tal y o sea puede ser muy útil para evaluar esos datos. Nada que toda la gente casita porque si sí, hay muchos datos en esa encuesta y hay mucha gente de España y se pueden sacar conclusiones muy valiosas. ¿eh? Acabó. Pues... Eh, nadie tiene nada más que añadir Damos por concluida esta reunión de operación En un poco más de dos horas Que eso está muy bien Seguirse a esas dos horitas